Para pedir este, la implementación de la ley de cupo, bueno, para este, que se respete el 1% en la provincia, pero también para exigir que se sancione en este, el municipio de La Plata. Entonces, bueno, queremos como que necesario、eh, el reclamo. Eh, y que, bueno, y que, el Estado, que, el, que el gobierno de la provincia、eh, implemente la ley, porque sabemos muy bien que las compañeras se encuentran en situación de prostitución, porque bueno, la, el Estado, y sobre todo avalado por un sector de la sociedad, no les han podido dar en ningún momento en ninguna oportunidad de tener un trabajo en condiciones formales.